En Canal s u r r a d i o especial informativo un año del estado de alarma, con Juan Miguel Vega. Buenos días, Mari Carmen de Tanteguera. Un año ha pasado ya. Se dice muy pronto, pero llevamos 365 días de desesperación, de ver que esto vamos avanzando, pero muy poquito, poquito a poco, poquito a poco. Pero ya estamos viendo un rayito de luz. Para mí, que s lo、claro, que ha sido peor. Gracias a Dios no ha habido casos graves de coronavirus en mi familia. Económicamente vamos subsistiendo como, como vamos pidiendo. Somos autónomos, dependemos de un pequeño comercio. Lo más duro, que llevo un año sin poder abrazar a mi madre. Está en la residencia de San Juan de la g u í n a n t e q u e r a donde desde aquí quiero dar las gracias públicamente porque se han volcado con ellos no al cien cien... por se han volcado con ellos en cuerpo y alma este jueves si Dios quiere volver a bajar a verla s por fin ya nos quitan el cristal que nos separaba aún así no la puedo tocar no la puedo abrazar ha sido un año de videollamada s de perder el contacto físico pero claro la ilusión nunca se pierde mar, sol, voz, gracias por sus llamadas por sus testimonios a lo largo de este Programa especial informativo que la Radio Pública de Andalucía ha puesto en antena hoy con motivo de ese aniversario, primer aniversario del estado de alarma del 14 de marzo de 2020, el día en el que nos cambió la vida. Ustedes están contribuyendo, nosotros estamos dando los datos, ustedes están poniendo el alma a lo que aquí se está contando. Ocurrió hace hoy justo un año. Nuestra vida cambió. ...de forma drástica de la noche a la mañana y lo hizo ante nuestros incrédulos ojos desde las nueve de la mañana les estamos contando aquí en canal su radio r y en r a i todo lo que ha pasado desde entonces han sido muchas cosas p r o b a b l e m e n t e alguna se nos haya quedado en él en el tintero、eh, pero permítanos en el arranque de esta última hora de nuestra emisión especial es la una y seis minutos de la tarde Volver a aquella tarde del de 14 de marzo del 2020, aquel sábado. Eran las 3 de la tarde cuando, como en una especie de tsunami, empezaron a pasar cosas que nunca creímos que pudieran pasar nunca. Así las estuvo contando la radio de Andalucía. Andalucía, 3 de la tarde. Durante 11 años, de forma tradicional,、eh, se ha emitido, exceptuando el, las vacaciones deportivas, el, el programa La Gran Jugada. Hoy en nuestra vida, nuestras vidas están cambiando. Y... Pero si hay ahora mismo una idea o un espíritu que recorre el país, que recorre España, es aquel de yo me quedo en casa. Hay que quedarse en casa y la radio, Canal, su radio, r su emisora está aquí para informarles, para acompañarles. Señor Ruiz Robledo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Me permite que le pregunte si está usted en su casa?、Eh, estoy en mi casa, sí, <risa> esperando la comparecencia del, del presidente. Ya、eh, el decreto está circulando por WhatsApp. Esto es algo que nos llama poderosamente la atención. No ha comparecido el presidente del gobierno. Anuncia que el gobierno va a limitar a partir del próximo lunes a las 8 de la mañana. La libre circulación de los ciudadanos en toda España como medida para frenar la expansión del coronavirus. Señor Robledo, ¿eso qué significa? Que si uno、eh, sale a la calle a hacer un itinerario que no esté、eh, contemplado en el, en, en el estado de alarma, ¿le pueden a uno multar?、Eh, efectivamente. ¿Detener efectivamente. incluso? Nos llega un sonido desde la, de una de las playas de, de nuestras costas, en el puerto Santa María. andalucía 4 de la tarde estamos hablando de la suspensión de la semana santa de muchas localidades de, de andalucía fran lópez de, de paz director del llamador hombre que conoce la semana santa de sevilla y de muchos rincones de andalucía araceli al que tú conoces también muy bien claro ¿verdad? que sí fran buenas tardes qué tal araceli buenas tardes es Hola, una decisión、fran. histórica verdad la、sí. que la que se ha tomado y como lo primero y lo último perdonarme Jerez es la que acaba de comunicar que suspende las、eh, procesiones de la Semana Santa. Sí, tenemos también Cádiz ya de forma oficial, Córdoba que también lo ha hecho, en breve estaremos en Málaga, en Jaén, en f i n No ha habido otra opción. d e muchas valoraciones de acordar la suspensión de las estaciones de penitencia. Acaban de contarnos también, Paco Ramón, nuestro querido compañero,、eh, que Granada también ya anuncia la,、ah. la suspensión de su Semana Santa. Como apuntas, es un efecto en cadena, Fran, que, que va a, a existir prácticamente en el transcurso del día. Permite,、sí. Permíteme un segundito, Fran, tenemos al, al alcalde de Granada a esta hora de la tarde en directo,、eh, Luis Salvador. Señor Salvador, ¿qué tal? Buenas tardes.、Hay、algo que, que todos éramos conscientes que seguramente iba a suceder. andalucía 6 de la tarde jesús navas desde desde su casa y víctor díaz capitán del granada jesús navas del sevilla del granada que han colgado en twitter estos mensajes hola soy jesús navas capitán del sevilla fútbol club quédate en casa y ahora es momento de ser responsable y estar junto a la familia en casa yo me quedo en casa a una e s t a h o r a de la tarde no hay hora determinada Para la comparecencia del presidente del gobierno de Pedro Sánchez, pero una videoconferencia que iba a mantener Pedro Sánchez con los presidentes de todas las autonomías y que estaba prevista para las 5 de la tarde, queda aplazada hasta mañana. Y fíjate, f e r n a n d Bueno, así, así empezó marcha, todo, así contador, comenzó país,、eh, lo que afrontábamos con, en principio, curiosidad. y luego con、eh, una serie de sensaciones que se iban sobreponiendo unas a otras.、Eh, permítanme, antes de saludar a, a los compañeros que aquí me acompañan,、eh, manifestar mi, mi sano orgullo por、eh, la profesionalidad que han venido demostrando a lo largo de todos estos años los、eh, hombres y mujeres de la Radio Pública de Andalucía y que en esta emisión especial se está poniendo particularmente de, de manifiesto. contando、eh, con detalles y con emoción también. Todo lo que hemos, hemos vivido. Desde aquella tarde en la que se sentaron al micrófono dos profesionales de primera categoría, dos enormes periodistas como Araceli Limón, Araceli, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes,、y、Fernando Juan Pérez. Fernando, muy buenas tardes. j O a mí, buenas tardes, gracias por tus palabras. Fernando, que además es uno de los profesionales más versátiles que tenemos en, en esta casa,、eh, hombre que es capaz, bueno, pues de, de dominar todos los registros de la, de la radio, como ha demostrado en estos. En estos meses largos en los que le ha tocado hacer prácticamente de, de todo. El, el lunes, antes de la, de la、eh, declaración del estado de alarma, tuvimos una reunión, el comité de, de dirección de la radio, y estuvimos preparando. Eh, en fin, un poco pergeñando qué podía ocurrir y qué tendríamos nosotros que hacer al respecto en función de lo que fuera pasando. Se confirmó que se suspendía la, la jornada de liga y entonces pues dijimos hay que hacer un especial informativo y ese programa lo tiene que hacer a r c e l o Limón y Fernando Pérez. Fernando Pérez que hacía la gran jugada, como no había gran jugada, pues tendría que. Contarnos la gran historia de aquel 14 de marzo. ¿Qué recuerdos queda a los dos de aquella tarde, Araceli? Bueno, yo el, el recuerdo primero es la vorágine, n o como se ha visto en, en el trocito de grabación que hemos escuchado, cómo se sucedían los acontecimientos, era una cascada, no, no te podías parar. Empezamos esperando esa rueda de prensa que. En principio era para las 3 y algo, para las 4 de la tarde del presidente del gobierno fue a las 9 de la noche y fueron 6 horas de radio absolutamente trepidantes. Llegaban los sonidos, las historias d e toda Andalucía, la Semana Santa, las playas que se cerraban,、eh, los jugadores de fútbol que, que, que, que ponían en redes los mensajes. Los DJs que empezaban a salir a los balcones a, a poner música, era como tú decías, como si el mundo estuviera cambiando delante de nuestra en seis horas de radio de una forma estrepitosa. n o Hasta entonces decían que el 11 de septiembre de los Estados Unidos había sido radiofónica y periodísticamente lo más vertiginoso que se había contado. Y yo pienso que esto casi casi lo, lo superó con, con creces. ¿eh? A mí se me viene a la mente, primero estaba recordando o, o escuchando esta, esta grabación, no me acuerdo de nada. de Ese día no recordaba en la entrevista, no, recu no recuerdo nada, era todo como muy frenético y a la vez. Voy, voy a, a decirlo rápidamente que se diversificaba, es decir, en, en lo profesional y en lo personal. En lo profesional、eh, quizás suene raro o, o mal, pero、eh, para un periodista es lo máximo. Es decir, contar algo que no nos podíamos imaginar desde que tenemos uso de razón, afrontar una pandemia en una radio tan importante como esta, para una población tan importante como es la andaluza, y de repente verte al lado, afortunadamente de una gran profesional, que también es verdad, en este tipo de situaciones, Pues el, el directo, la improvisación, a veces hay que conjugarla. En el plano personal, pues una situación absolutamente inédita de uno que, como usted sabe, señor director, viene de Cádiz, que en 120 kilómetros no encontraba un coche en la autopista porque todo el mundo estaba en su casa y todo estaba cortado o estaba, digamos, cerrado. Eh, vivías las calles llegabas a, a sevilla c r u z a b a s por la palmera por, por la no había nadie ningún coche y eso te sobrecogía y llegar aquí y encontrarnos con bueno con todo lo que teníamos que afrontar la verdad es que una experiencia absolutamente no s o l o inédita sino absolutamente apasionante ¿no? lo cierto y verdad es que aquella tarde fue la primera de muchas tardes que vinieron luego los fines de semana el especial informativo que estuviste i s p o n i e n d o en la antena durante esa Eh, esa etapa probablemente tenebrosa de nuestras vidas eh, esas eh, calles vacías efectivamente esa, ese confinamiento y, y bueno aquel primer día hiciste i s el programa aquí en el estudio pero luego、Nos、hubo que hacerlo en casa, casa. Sí, sí, sí. en el puerto de santa maría y sí, tú en, casa,、eh, en, sevilla. en sevilla en el barrio de la madalena、uh -huh. eh, c ó m o organizaba s o i s bueno no era a la f e l i tiene una capacidad de organización muy buena ¿eh? hay que decirlo yo soy más yo soy más de improvisar y a、uh、r -huh. a c e l i pues gestiona y, y controla y tiene o, y, de, o, y después Os pusimos juntos a sabiendas O suponía sea,、so, so, so、e、eh, a s lo deduje y entonces a partir de ese momento bueno yo creo que el equipo funciona、eh, el equipo funcionó y, y bueno teníamos también a compañeros técnicos que resolvían estupendamente producción con juan antonio jurado y con gente que ha estado siempre、eh, al, al quite y la verdad es que si no me hizo lo contrario a r a c e、eh, l i fue un programa、mmm, vamos a decir difícil pero insisto para nosotros el directo y la improvisación que entiéndase me bien como improvisación encontrarte con situaciones que no te espera s pues era apasionante también claro bueno era un programa difícil y fácil al mismo tiempo era fácil porque la producción era fácil todo el mundo estaba en su casa ningún invitado te decía no a las nueve de la noche no que tengo que salir no a las diez no que tengo una cena nadie tenía nada que hacer Y la radio en aquel momento para mí era dos cosas muy importantes. Era la demostración de lo mejor de nosotros mismos, porque entrevistábamos a empresarios, agricultores, médicos, gente que hacía batas, gente que hacía mascarillas. O sea, la, el, una cohesión, la sociedad dando lo mejor de sí mismo. Y era también algo muy importante. Era un poco como los aplausos de, de las 8 de la tarde, un pegamento social. La gente se escuchaba. Por la radio y,、uh -huh. y sabía lo que estaba haciendo, y escuchaba a uno, escuchaba a otro, desde el presidente de los empresarios a la mujer que estaba arruinada porque no hacía trajes de flamenca. O sea, era todo el mundo, desde los alcaldes que no podían celebrar la romería hasta alguien que tenía un problema muy gordo en,、eh, en una residencia de ancianos. Pero mira, estaba escuchando yo en aquella tarde, en la primera tarde,、eh, de vez en cuando en la vorágine de, de la radio, si, pensaba una cosa muy breve: si me pinchan, no sangro. O sea,.、Mmm, es una capacidad de lo que el ser humano puede llegar a ser no porque nosotros... atraerte de lo que estaba pasando claro nosotros、uh -huh. nos sentamos aquí en este estudio abrimos esa pantalla y ponía confinamiento sí, y tú dices cosa... ¿Confi que confiqué、eh, yo creo que en este punto es justo también y yo quiero que no que no pase desapercibido y que no se olvide reconocer el trabajo enorme Que hicieron los compañeros、eh, de los, uh, del Departamento de Exteriores de nuestro servicio técnico para instalar las líneas, las conexiones con、eh, en fin, todos los profesionales que desde sus casas intervinieron.、Eh, el equipo que comandaba. Eh, Santi Jiménez, con、eh, Rafa Jiménez, con Alberto Ortiz, que se encargaron de poner todas las líneas, con Juan Carlos Martínez,、eh, las conexiones remotas. Y luego un invento que, que tuvo el señor Pérez, para,、mmm, porque a a r p b u e nosotros n o la radio, ustedes no lo saben, ¿no? los que nos están viendo por streaming seguramente sí、eh, puede que lo deduzcan, pero、bueno, nosotros tenemos una comunicación visual con el realizador de, del programa. Pero claro, pues, si uno está en su casa no tiene comunicación visual, hasta que Fernando Pérez. Eh, se dio cuenta de algo bueno que, que fue el pan nuestro de cada día las videoconferencias、muy、que、pesado. se conectaba por teléfono con el señor juan carlos varas para decirle las instrucciones yo paso ¿no? pues, soy muy pesado y ángel también lo sabe que somos artible y entonces claro con, con tanta necesidad de, de comunicación eh, gestual eh, pues encontramos el, el face time o cualquier otro tipo de videollamada poníamos la camarita aquí al lado、eh, como como suele ser habitual y así nos veían y nos dejaban de o podíamos estar en contacto con ellos ¿no? la verdad que que funcionó muy bien y a la hora de reducir sintonía de, de subir o, o bajar o meter un corte y demás la comunicación era muy fluida ¿no? uh -huh. eh, para terminar a decirle yo quiero que tú me cuentes la imagen de aquella noche cuando salisteis de la radio en torno a las 10 de la noche después de que os tomara el relevo、eh, enrique jesús moreno、sí. al que creo que fue no sé si media hora o tres cuartos de hora antes le dijimos enrique tienes que irte a la radio y hacer un programa、sí. y lo hizo tío lo hizo, lo hizo. Qué, qué, qué buena gente q <risas> u qué, qué magnífico profesional y ahora celi que pues、pasó? mira nosotros salimos en el coche fernando y yo íbamos por el puente de la barqueta recibimos dos llamadas efectivamente una de juan miguel vega y otra de carmen via monte pero Al final del puente de la barqueta hay un, un, un anuncio luminoso que pone semáforo en, en rojo, en verde, atasco, y ponía alerta coronavirus.、Sí. Una ciudad vacía y de pronto era como en las películas de Nueva York cuando, la, cuando tú ves alerta nuclear y tal, y tú veas í aquel luminoso decía alerta coronavirus. Y tú sabes que mira a mí me gustan los refranes porque los refranes son como el flamenco dicen cosas muy importantes en muy poquitas palabras、pues、dímelo rapidito porque no vea pues cómo pues mira estamos, el refrán、eh, que dice que dios no te dé lo que tu cuerpo p u e d a aguantar porque aguantar podemos aguantar lo más grande y se ha quedado demostrado en este año la verdad es que nos han dado muchas cosas nos han dado muchas cosas eh. Eh, bueno pues si lo de estos dos señores tuvo mérito q u é decir de esto La jugada en casa. Porque seguimos estando a tu lado ahora desde casa. Canal Sur Radio. Más cerca que nunca. ¿Qué tal amigos? Tres en punto de la tarde. ¿Quién iba a decirlo?、Eh? Quinto fin de semana ya confinado. Aquí estamos. La redacción de deportes de Canal s u r r a d i o Llega la jugada en casa hasta las siete en punto. Tenemos un fin de semana cargado de muchas historias. ¿Quién decía que no pasaba nada a pesar de que estamos todos en casita? Pues ocurren muchas cosas. Bueno, no había deportes la... pero había información deportiva y han oído bien desde las tres de la tarde hasta las siete. Cuatro horas el sábado y cuatro horas el, el domingo.、Eh, hombre, nada que ver con la, con la... jornada e s t a s a no vista que se mete cada fin de semana fernando pero hacer cuatro horas de, de deportes lo s s á b a d o s y los domingos sin nada y nada tenía difícil, mucho、eh. mérito de ellos se encargaba、eh, juan carlos tirado y jesús márquez vamos a saludar a juan carlos tirado porque además de contarnos su experiencia nos va a dar la, las alineaciones supongo del partido l o g r o ñ é s málaga que se juega este mediodía、eh, juan carlos málaga muy buenas tardes buenas tardes señor vega bueno cuéntanos qué recuerdas tú de aquel 14 m Eh, yo lo que recuerdo es、eh, aquella charla que tuve con usted cuando me propuso hacer、eh, ocho horas en fin de semana un programa de deporte sin deporte. Y, y me quedé ojiplático, patidifuso y diciendo, pero ¿esto qué es lo que es? Es decir, ¿cómo se le ocurre a este señor、eh, proponer esto? Y luego con el tiempo.、Eh, El tiempo de i o v que tenía razón. Sí, ¿claro? sí, sí, dio la razón y por eso usted es jefe y yo soy currito. <risa> y, y la verdad que a partir de ahí una experiencia maravillosa, gratificante, un programa en el que me siento orgulloso, no por mí, sino por este medio que amo, adoro y venero como es la radio, porque creo que en este año lo que se ha vuelto a demostrar que en esta etapa y en esta época de desinformación, y perdóname que te lo diga así, Eh, en la que es muy fácil desinformar, la radio y sobre todo la radio pública ha tenido un papel fundamental y si he podido aportar mi granito de arena para entretener, porque es una de las funciones de la radio, para informar. Eh, me siento plenamente orgulloso y plenamente orgulloso de pertenecer precisamente a este equipo de Canal Sur. No un granito de arena, Juan Carlos, varios camiones aportaste <risa>、eh, y si el programa informativo, especial informativo se hacía、eh, mano a mano entre Cádiz y Sevilla el, la, la jugada en casa se hacía entre Málaga y Sevilla también, entre el, el, los jardines de Hércules donde mora Eh, don jesús marque don jesús muy buenas tardes hola j u a n m i l a qué tal estoy casi h a b l á n d o te en pijama me da vergüenza ponerla por meterme ya en el papel no bueno, era un poco lo que hacías entonces también no sí sí sí sí de hecho mira te voy a contar una cosa a eso de las 10 y cuarto después de desayunar digo bueno voy a echarle un vistazo a las escaletas tú te puedes creer que todavía no he terminado de escribir todo lo que me he ido encontrando o sea he, he, he, he rebuscado Y en esas t r escaletas c o c 14 escaletas de los fines de semana、eh, han aparecido cosas deliciosas y ahora me doy cuenta de la, de la brutalidad que hicimos toda la Radiación de d e p o r t e y todos los compañeros de Canal s u r r a d i o Es tremendo ¿eh? lo que hicimos, lo que tocamos, las historias, las risas, las emociones, el respeto. Yo recuerdo que cuando Carmen b e a m o n t e me dijo que quería que hiciésemos esto el, el fin de semana, lo primero fue、mm, echarme a temblar por el respeto que le tenía, por el reto, por la locura. Y, y bueno, como con el paso de, de, de los fines de semana nos fuimos reinventando hasta que me llamó Eduardo Gil y me dijo, oye, me ha dicho Juan Miguel Vega que ya paulatinamente hay que volver a la radio poco a poco. Y te puedes creer que me costaba trabajo salir de casa porque quería seguir haciendo la jugada en casa. Pues eso, en mi casa, y fue una sensación、mm. muy extraña cuando volví a la radio y, y me encontré de nuevo con los compañeros. La verdad que han sido unos、okay. meses tremendos.、Juan. Os voy a pedir a ambos dos un, un recuerdo que tengáis, algo que, que se os haya quedado grabado de, de la experiencia. Juan Carlos. Es, es difícil, es difícil porque, porque han sido muchos momentos, han sido, sido muchas experiencias y, y yo sobre todo me quedaría con la, con la disposición de, de todas las personas a, la, a las que llamamos. Eh, que sirvieron para, para ayudar en ese tiempo de, de confinamiento y que, sobre todo, ayudaron a, a, a poner cordura. No, no, no sabría decirte un momento, yo me quedaría, eh, fíjate, eh, con las bambalinas del programa, con, con esa entrega、eh, que teníamos a diario y con el esfuerzo、eh, que hizo esta, esta redacción de deporte、eh, que se entregó con cuerpo y alma. ¿eh? Uh -huh. eh, eh, eh, eso me quedo yo. ¿Y tú, Jesús? Bueno, la, las horas de Zoom que hemos echado para hacer la, la escaleta,、eh, mira, yo le estoy a echando un vistazo, como te decía hoy, hemos hecho el once histórico ideal de la liga, hemos contado anécdotas de los redactores en los distintos estadios, los signos de fútbol, qué sonaba en los vestuarios, qué música sonaba, la Semana Santa y el fútbol con Jiménez, Manolo, con Basti, con Álvaro García, con Cala, hemos hecho magia con el entrenador del Torre, pero Gil, y le、eh, pusimos al mago Blas, que era su ídolo, estuvimos con un atleta, con Luis Muñoz, que estaba en Nueva York, hizo la maratón de Nueva York en la terraza de su casa. Estuvimos con las monjas de clausura de San Leandro, que jugaban al baloncesto. Contamos la final de la Copa del Rey, esta que se va a disputar en nada en abril, en Sevilla, que es lo que hubiera sido, y no se pudo celebrar, Así que nos inventamos un teatrillo para contar aquella Copa del Rey. Estuvimos con el Día de la Madre, con deportistas, con Alhambra Nieva, con Blanca Manchón, con a u s i Jiménez. Estuvimos en el 101 kilómetros de ronda con el teniente coronel Fernando Sánchez. Bueno, es que han bueno, sido、bueno, tremenda la historia. Estuvimos con un triatleta、mm. Isidro b e n a v e n t que es curioso,、eh, nadaba en, en casa en un contenedor de obra. Esto que para sí, tirar sí. Los, los escombros en fin,、bueno, hay.、Eh, mi, miles de cosas, señor. Eh, eh, eh, quiero simplemente felicitaros por el... Por lo, en fin, por Por el hito que significó ese, ese programa en la historia de esta casa y de la radio en, en general, por el esfuerzo y por el, la demostración de, de talento. Y para terminar, señor Tirado, díganos las alineaciones: l o g r o ñ e s m á l a g a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 Y del rival del conjunto andaluz. Pendientes, estamos aquí para dar la información a toda Andalucía y también al resto del mundo que nos escucha a través de esa magnífica aplicación que pueden encontrar en iOS y Android. Estamos en el nuevo Las Gaunas. No confundir, ¿eh? Nuevo las gaunas y aquí está el once que va a presentar Sergio Pellicer en el día de hoy. Al final no llegó el transfer de Shepoví, el último fichaje por lo tanto no podrá jugar. Soriano en la portería, á l e x González en el lateral derecho, Matos en el izquierdo, pareja de centrales para Juan de y Mejías. Centro del campo, Boquerón y Malaguista con Luis Muñoz y Escasi con Joaquín y Ramani en las bandas. Como referencia ofensiva, Calle Quintana y j o z a b e z Por parte del Logroñés, Miño en la portería. i a g o López, Alex Pérez, Clemente e i ñ a k i en defensa. Centro del campo para Andy y Petkov con Rubén y Paulino en las bandas. Olachea e y Nano Mesa en la delantera. Va a dirigir el partido el colegiado valenciano Saúl a y x r e s Estará en la sala de Bor, dirigiendo el bar, Hernando Ez. maeso gracias compañeros a las dos comienza ese partido en las gaunas en el nuevo las gaunas y aquí lo vamos a contar en la gran jugada de canal su radio r abrazo muy fuerte jesús márquez juan carlos tirado enhorabuena un abrazo gracias c o m p a ñ el r o e alma el derby, el derby. El derby. hablaremos del derby luego querido jesús un abrazo、en、la una y veintisiete y veintiocho minutos、eh, estamos escuchando muchas cosas muchos testimonios muchas historias pero lo que de verdad nos está marcando es lo que usted nos está contando al 670-940-200. Hola, buenos días. Mi nombre es Leonor. Y bueno, para hablar del tema este de, del año de, de pandemia que llevamos,、eh, la verdad que, hombre, lo hemos pasado mal. Tenemos una hija que vive en camas y estuvimos pues 63 días sin poder ver a mis hijos ni a, ni a mi nieto. Y eso, la verdad, que fue muy duro. Aparte, ha habido quien de la familia que ha padecido de, el virus. una sobrina y su marido, una sobrina mía y su marido, y, y bueno, tenemos gente trabajando de sanitarios, y la verdad que es muy mal, muy mal, pero claro, esto pasará, y más pronto que tarde, y eso es lo, con lo que nos tenemos que quedar, desde luego. Buenos días y muchas gracias. Gracias, Araceli. Un placer. Gracias, Fernando. Un placer, Juan m i g r a c i a s Echamos s u c en un ratito en la una y media de la tarde de aquel día de hace un año. Vamos a cambiar ahora el punto de mira y vamos a fijarnos en el futuro. A lo largo de toda la mañana vienen desfilando por los micrófonos de Canal Sur Radio y Rai. expertos、eh, importantes que nos están dando su opinión、eh, en torno a la situación de la pandemia y a su posible evolución ahora queremos hacer una pequeña tertulia con expertos de los que seguro usted habrá tenido noticias habrá visto muchas veces、eh, son personas、eh, Con una alta capacidad que、eh, vienen realizando análisis sobre la, la situación y a los que estamos recurriendo lo, los medios de comunicación. Queremos conversar con ellos siquiera、eh, brevemente para que nos、eh, arrojen luz sobre、eh, hacia dónde nos encaminamos. Estamos en comunicación con Sonia Zúñiga, viróloga del Centro Nacional de Biotecnología del Centro Superior de Investigaciones Científicas.、Eh, Sonia, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saludamos también a Daniel Pérez Acuña, epidemiólogo, exdirectivo de la Organización Mundial de la Salud, donde fue director de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis.、Eh, doctor Pérez Acuña, muy buenas López tardes. Acuña. López Acuña. López, tardes. López Acuña. Me han puesto Me mal el apellido, pero vale, queda,、no queda no、corregido de inmediato. Muy bien. Y estamos también、eh, en comunicación con Ignacio Jesús Molina Pineda, catedrático de Inmunología de la Universidad de Granada.、Eh, profesor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno,、eh, lo primero que le quiero preguntar a los tres es、eh, por lo, lo que se pregunta a todo el mundo: ¿hasta cuándo puede durar esto? ¿Qué, ¿Qué nos puede deparar el futuro? ¿Vamos hacia una cuarta ola de manera inevitable, como algunos auguran? ¿Qué va a pasar?、Eh, vamos a empezar con el doctor López Acuña. Bueno,.、Eh... Nadie tiene una bola de cristal que nos vaya a dar con exactitud un pronóstico, pero podemos pe hablar con base en las tendencias que hemos observado y, y en la naturaleza de, de esta pandemia.、Eh, lo primero es entender que este virus no se ha eliminado, que no lo hemos controlado, que sigue circulando, que todavía tenemos una incidencia que es alta,、eh, es menor que lo que veníamos teniendo en las semanas anteriores, pero en donde no hemos llegado todavía a ese umbral que nos dé una mayor seguridad sanitaria, que es por debajo de los 25 por 100 mil habitantes. Ante esto, también hay que señalar que estamos observando en Europa entera pequeños repuntes, incrementos en el número de casos de un día para otro en los últimos días o la última semana, que esto preocupa sobre todo a la luz de la presencia de variantes del virus, que son más contagiosas y que producen además estancias hospitalarias más largas y que pueden estar asociadas a mayor severidad e incluso fallecimientos especialmente por la presión asistencial que genera. Y tenemos que entender que todavía nuestra vacunación、eh, avanza, sí, pero a un ritmo al que todavía no podemos、eh, ceñirnos para decir que vamos a poder controlar la situación y que tenemos que seguir trabajando muy activamente con más disponibilidad de vacunas, pero también con más ejecución de la aplicación de las dosis que recibimos.、Uh -huh. Entonces, ¿Qué? ante todo eso,、uh -huh. eh, no podemos descartar una cuarta ola y tenemos que hacer todo lo que podamos, especialmente las restricciones que ahora tomemos en torno al periodo de Semana Santa, para evitar acelerar los contagios. Eh, que esto no se ha acabado, eh, eh, lo pone de manifiesto, por ejemplo, la noticia que nos acaba de llegar de Italia, según la cual más de la mitad de los italianos se preparan para、eh, un confinamiento、eh, que comenzará el próximo lunes.、Eh, Sonia Zúñiga,、eh, como viróloga experta en la, en la materia,、eh, además de esta cuestión que planeábamos un poco, la, la, en fin, el, el futuro inmediato, hay algo que se pregunta、eh, mucha gente, que nos preguntamos casi todos, y es si estas、eh, variaciones que están apareciendo h a c i e de, n Del o d virus podrían acabar generando un virus diferente contra el que las vacunas no sirvan. Bueno,、eh, lo cierto es que las, las variantes que están apareciendo ahora mismo, que se vigilan con mucho cuidado y eso es lo que hay que hacer, t i e n e que quedar muy claro que, que la variación de, de los virus es un proceso natural, es una cosa normal y lo que hay que estar es muy atentos, muy vigilantes. en todas aquellas variantes que por sus características nos de alguna manera disparen la señal de alarma de que podrían tener algún problema adicional. Afortunadamente, las variantes que por el momento han aparecido, muchas de ellas、eh, se controlan, parece, aunque baje algo la eficiencia, con las vacunas que ahora mismo se están suministrando. Y en cualquier caso, lo que hay que estar es muy vigilantes. Ahora, ¿la aparición de estas variantes es、eh, suficiente como para que el virus cambie tanto como para que sea un virus distinto? Pues lo cierto es que no. Lo cierto es que sigue siendo, de hecho, por eso todavía hablamos de variantes, porque no está claro todavía hasta qué punto son、eh, biológicamente distintas. Todo esto está en estudio y es lo que hay que hacer, hay que vigilarlo muy bien, pero bueno, de momento. Eh, prudencia. Lo que tenemos que tener muy claro es que cuantas más oportunidades le demos al virus para multiplicarse, más posibilidades tiene de surgir estas variantes u otras. Por ello es muy importante evitar y controlar en la medida de lo posible la transmisión, es muy importante acelerar el ritmo de vacunación y es muy importante seguir con todas las medidas de. De, de confinamiento, de, perdón, distancia social, de mascarilla, etcétera, que son las que ayudan a controlar la transmisión del virus.、Uh -huh. Al doctor Molina Pineda, como catedrático de Inmunología de la Universidad de Granada, me gustaría preguntarle por las vacunas.、Eh, está viendo en las últimas horas noticias、eh, bueno, pues、que resultan inquietantes para la población sobre、eh, posibles efectos secundarios graves, concretamente la de AstraZeneca, que es una vacuna que desde、eh, muy primera hora ha estado puesta en entredicho o, o vinculada. A, a, a efectos、uh, eh, en fin,、eh, que pueden ser、eh, no, no buenos. Me gustaría saber si, si, eh, eh, qué opina usted al, al respecto y, y cuál es su visión de, de, de este proceso de vacunaciones, cómo se está desarrollando. Bueno, yo eh, eh, no creo que la vacuna de AstraZeneca tenga ningún problema、eh, especialmente relevante. No se ha puesto de manifiesto. Eh, ningún efecto adverso serio en los ensayos clínicos、eh, que se han desarrollado hasta ahora y tampoco parece que sea la experiencia del de, resultado de la vacunación masiva que se ha、eh, eh, producido hasta el momento. Es cierto que ha habido algunas personas que se habían vacunado y que han tenido algún proceso de tromboembolismo、eh, y que dos de ellas eh, pues, eh, fallecieron, pero. Son、eh, casos aislados en un,、eh, en un contexto de varios millones de personas en todo el mundo, especialmente en Europa y especialmente en el Reino Unido, que ya han sido vacunadas. Por tanto, no hay en este momento, ni para la Agencia Europea del Medicamento, ni para la、eh, Agencia Española, ni para todas las autoridades epidemiológicas,、eh, ningún indicio que establezca una correlación causa-efecto entre.、Eh, causa La vacuna de AstraZeneca y eh, efectos eh, adversos eh, graves. Esto no se ha producido y yo quiero、eh, que la población eh, tenga eh, plena confianza en esta vacuna, lo mismo que en las demás. Las vacunas son extraordinariamente seguras, es la mejor arma que tenemos hasta el momento,、eh, es la única p o i b i l i d a d que tenemos de salir. De esta situación de una manera、eh, razonable, reducir eh, los, eh, los, los contagios, la presentación clínica, la presión e n t a c l al prisión a sistema sanitario, etc. é t e r a Y por lo tanto, tenemos que、eh, confiar todos en que las vacunas, primero, son extraordinariamente seguras y, en segundo lugar, son extraordinariamente eficaces. Y es por ello que tenemos que、eh, tratar de conseguir que las dificultades. De producción que están teniendo algunas、eh, compañías farmacéuticas, especialmente Astra, ¿no? que no está cumpliendo sus compromisos, pues puedan resolverlos, que el flujo de vacunas、eh, que recibimos、eh, se incremente y que por lo tanto podamos acelerar el proceso, porque、eh, en este momento, si bien está.、Eh, pues、eh, desarrollándose, no, los, no se está desarrollando de la manera suficientemente、eh, rápida y vigorosa. Que desearíamos todos los profesionales sanitarios. Vamos a aprovechar la extraordinaria circunstancia de que tengamos aquí reunido a un eh, excelente eh, comité de expertos para、eh, preguntarles por、eh, qué es lo que hay que hacer, que me imagino es lo que、eh, todo el mundo、eh, se pregunta también. ¿no? Eh, do, eh, doctor López Acuña,、mm, eh, digamos que、eh, ma, nos reúnen ahora lo, los eh, mandatarios eh, del mundo y nos piden recomendaciones. ¿Qué es lo que hay que hacer para evitar que esto vaya más y en la medida de lo posible para resolver de una vez esta pesadilla hay cuatro cosas fundamentales que tienen que ser hechas、eh, la primera es asegurarnos de que seguimos doblegando la curva y abatiendo la incidencia para lo cual tenemos que tomar Eh, y continuar con todas las medidas necesarias de carácter restrictivo para evitar los contagios, para evitar la transmisión comunitaria y para lograr que se disminuya la movilidad y la interacción entre personas hasta que tengamos eh, eh, la posibilidad de llegar a ese umbral de mayor seguridad sanitaria. Segundo, considero que es muy importante que no bajemos la guardia en las acciones sanitarias que tienen que llevarse a cabo de diagnóstico precoz, de rastreo de contactos exhaustivo, retrospectivo y de aislamiento de los asintomáticos positivos para con ello contribuir a atajar la transmisión.、Uh -huh. Tercero, que tenemos que vacunar a toda la velocidad posible,、eh, avanzar todo lo que sea concebible,、eh, estaremos en función de la disponibilidad de dosis, pero tendremos que ser muy efectivos en el operativo. Y lo último es señalar que no basta solo con resolver los asuntos en nuestro ámbito, en nuestro territorio, sea autonómico o nacional, que esta es una pandemia, que hay una interdependencia en la epidemiología de esta pandemia y que tenemos que propiciar que esta respuesta sea unificada en el mundo entero y que especialmente exista un acceso equitativo a las vacunas en todo el mundo.、Eh, Sonia Zúñiga, como viróloga, ¿añadiría usted alguna recomendación más? Pues la verdad es que estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho el doctor López Acuña y creo que, que es momento ahora que va bajando la incidencia en general en, después de esta tercera ola en, en muchos países, incluyendo España,、eh, tenemos que ser muy eficientes y muy eficaces en hacer el diagnóstico de los casos Y el rastreo de todos los contactos. Y、eh, no nos olvidemos que、eh, en este momento, aunque l、eh, algunas s personas... a personas estén vacunadas, pueden de, en principio seguir contagiándose y、eh, potencialmente pueden contagiar a otros. De manera que、eh, hay que incluirlos también en este rastreo de los contagios. No pensemos que porque una persona está vacunada,、eh, ...pues... Pues no, no va a poder contagiar a nadie o no va a poder contagiar a todos. Atención, a, atención a, ese, a ese último dato. ¿Y el profesor Molina Pineda, algo que añadir a este, a este aspecto? Bueno, yo、eh, estoy completamente de acuerdo eh, con eh, el doctor López Acuña y la d otra c o Zúñiga. Es、eh, exactamente lo que tenemos que hacer.、Eh, yo sí me gustaría insistir en,、eh, en lo que he comentado、eh, antes. Es、eh, importante. Eh, extender el uso de las vacunas、eh, a países que en este momento no tienen acceso a ellas, entre otras cosas, porque、eh, debemos entender que esto es、eh, una situación global, ya lo dice el nombre: pandemia, es、eh, eh, una situación que se produce en todo el mundo,、eh, porque la、eh, posibilidad de eh, controlar eh, de manera global. Esta, esta situación va a depender de que en otros países también esté controlada. Y además no olvidemos que mientras antes lo hagamos, antes vamos a evitar la posibilidad de que aparezcan nuevas variantes potencialmente más virulentas. Hasta ahora las que hemos tenido son más infecciosas, pero, más, pero no más virulentas. Pero tenemos siempre esa espada de Damocles que nos pueda aparecer una nueva variante que nos complique mucho más la vida, o como decía antes la doctora Zúñiga, que es la posibilidad de que aparezca ya una cepa con características distintas que no sabemos qué puede ocurrir. ¿no? Luego, por lo tanto, es fundamental. Que el esfuerzo sea contemplado、eh, desde una perspectiva global.、Pues、ha sido un placer hablar con todos ustedes, un placer y un, un privilegio.、Eh, Sonia Zúñiga, viróloga del Centro Nacional de Biotecnología, Daniel López Acuña, epidemiólogo, exdirectivo de la OMSI,、e、Ignacio Jesús Molina Pineda, sí, catedrático sí. de. Sí, el doctor sí. López Acuña creo que quería añadir algo. O... Sí, Ignacio, Ignacio Molina,、ah, i o Sí, q u e r í a añadir una cosa muy breve. e r i y de carácter muy breve.、Eh, eh, sí, muy, muy breve, por favor. Sí, porque... sí. Esta mañana ha muerto en Córdoba el doctor Pedro Pablo Castro Bracho,、eh, un gran profesional del servicio del 061 después de dos meses batallando contra el COVID. Y quería rendir el homenaje en su persona a todos los profesionales sanitarios que se nos han ido、eh, y, y mostrar también. El agradecimiento que toda la sociedad les debemos a los que han estado en primera línea y los que han pagado con su vida, como Pedro Pablo. Eh, el esfuerzo que han hecho en controlar la fiesta pues muchas gracias por sus palabras a las que nos unimos sinceramente un abrazo a los tres y muchas gracias por todo lo que están haciendo por nosotros un abrazo bueno, gracias. son gracias. las dos menos cuarto、eh, estamos ya en la recta final de este programa que arrancamos a las nueve de la mañana y en el que han escuchado ustedes las voces de carmen rodríguez garzón carmen muy buenas、tal? tardes qué tal muy buenas tardes jesús v i g o r r a hola jesús f r a n lópez de paz buenas tardes Buenas Fran, tardes, buenas. y paco ramón paco buenas tardes, ¿Qué tal? Buenas tardes. Y ...también las voces de nuestros oyentes como este hola buenos días me llamo carmen o buenas tardes me llamo carmen y o s llamo desde ronda la ciudad s e ñ a d a donde hoy están llegando motos de todas partes de málaga para conocernos volver a vernos visitarnos tomar una cerveza en alguno de los maravillosos puntos que hay bueno al tema eh, yo eh, mi madre aprendí de mi madre que un buen cocinero cuando abre el frigorífico hace comida Una comida exquisita con las pocas cosas que encuentre. Bueno, pues yo trasladándolo a la pandemia y al recuerdo de mi madre, he hecho de superviviente en esta pandemia. Y de lo poco que había que podíamos disfrutar, yo lo he disfrutado al máximo. Hace un año y después de un año, ¿qué, Carmen? Pues después de un año.、Eh... Hemos aprendido mucho como personas y como profesionales. Esto ha sido una prueba y está siendo una prueba, ¿no? porque esto lamentablemente todavía no ha acabado. ¿no? Ojalá dentro de un año podamos hacer otro programa diciendo que esto ya formaba parte de, del pasado, pero todos los testimonios que hemos escuchado hoy ...pues、mmm, nos hacen ver que todavía tenemos que estar muy pegados y además así es ¿no? a, la, a, la, a la actualidad. Ha pasado un año, ha pasado mucho tiempo, pero de alguna forma ha pasado muy rápido. Y de alguna otra forma a mí、eh, este programa hoy,、eh, yo lo, lo, lo agradezco, me, me ha supuesto un ejercicio ¿no? mental para repasar toda la, la densidad ¿no? de, de, de información y, y de todo lo que hemos vivido durante este año. Aunque si miras atrás dice, solo ha pasado un año <ríe> ese 14 de, de, de marzo, ¿no? pero creo que ha sido un aprendizaje vital ¿no? en todos los sentidos para, para todo. Ya nunca seremos los mismos después del coronavirus. Jesús v i g o r r a Pues、eh, decía esta mañana Emilio l e d ó a los sabios que siempre hay que escuchar, decía, me han robado un año, no voy a recordar nada de este año, recuerdo cosas de la guerra civil, que tenía entonces nueve años, y ahora no recuerdo nada, él ya por la edad que tiene. Nosotros sí que tendremos que recordar. Para mí,、eh, lo, decir, lo que me ha dejado más huella, parte del programa de hoy que hemos oído tantos testimonios y tantos días de radio que llevamos aquí en, en, desde que empezó esto hace un año hoy es lo frágiles que somos es, es, es un, algo un virus que no, que no que no vamos a ver nunca que es invisible y cómo nos ha puesto contra las cuerdas bueno nos tiene contra las cuerdas entonces la fragilidad humana que somos tan frágiles necesitamos tanto de los cuidados de los demás Y, y por otra parte、eh, me acordaba también de, de enrique morente que siempre decía é l tiene una expresión que siempre decía estamos vivos de milagro pues eso que estamos vivos de milagro pero coleando todavía <risa>、eh, paco ramón pues mira yo、mmm, si te digo la verdad este año、mmm, todavía lo sigo viviendo como una tormenta、eh, inter con intermitencia pero que sigue sigue lloviendo Cuando mi hija vino de Italia a, a Sevilla, pues nos comentaron que, que tenía que adaptarse y que dejáramos que lloviera en su cabeza. En mi cabeza sigue lloviendo. Me acuerdo de todos los malos momentos, de todos los buenos momentos y de lo que he podido dar a esta casa para transmitir ...algo de verdad a los demás y mi compadre lópez de paz yo me estaba acordando de lo s que estaba haciendo tal día como hoy pero de hace un año no yo estaba muy asustado porque en mi casa acababan de poner una línea microfónica y yo creía que la radio no iba no íbamos a ser capaces de hacer lo que hicimos y hoy yo lo que quiero juan m i es reconocer el trabajo de mis compañeros de la dirección de, de canal su radio porque creo que lo que hemos hecho ha estado a la altura fíjate lo que te digo de las grandes cadenas europeas yo en semana santa que este año pues se retransmitió de una manera muy especial me dio por escuchar la radio、mmm, europea aunque no las entendiera pero había una cantidad de música en e m i s o r a s públicas y、uh -huh. oficiales y nosotros estábamos boom boom con la información con fernando con araceli y d e m á s entonces dice bueno c ó m o era aquello de siéntase orgulloso de ser andaluz、uh -huh. p u e s eso、uh -huh. Eh, es que nosotros tenemos que estar a la altura de una tierra como andalucía querido、uh -huh. frank y te voy a d e c i r una cosa habéis estado a la, a la altura yo me siento muy orgulloso de vuestro trabajo creo que sois unos profesionales excepcionales y es un orgullo estar aquí con, con todos vosotros y Mm, en fin、eh, compartiendo esta, esta experiencia tan, tan tremenda、eh, tan difícil en algunos momentos pero tan enriquecedora en el, en el fondo que yo creo、dice. que será irrepetible ¿no? mm. porque ojalá porque además hay que entender que bueno que claro que los que estamos aquí somos personas que nos afecta también、uh -huh. todo y que hemos vivido momentos、eh, también muy duros no sobre todo cuando、uh -huh. bueno como cada día no tenemos que, que contar sobre todo y e s la parte más、eh, horrible no de todo esto toda esa gente que fallece y que están los en los hospitales y también no hemos tenido m o ¿no? digo nuestros momentos de bajón ¿no? Bueno, pues、eh, gracias a, a, a estas cuatro voces y a las de todo el equipo de la redacción de canal su radio、eh, los andaluces、eh, así lo dicen las encuestas、eh, tienen el en canal su radio、eh, la emisora radiofónica de la que más se fían para la información sobre el, el coronavirus y yo creo que para todas las demás también pero bueno gracias jesús gracias carmen gracias, Paco, gracias gracias fran hasta luego son las 2 menos 10 y ahora vamos a seguir escuchando los testimonios de los andaluces que nos han llamado al 670 940 200 ya pasará la tempestad traerá Un año perdido que, que no lo vamos a poder recuperar, que digamos que lo vamos a recuperar. Es un año perdido de nuestras vidas, de nuestros mayores, de un año perdido sin abrazos, sin besos, sin viajes, sin ilusiones. Pero bueno, se salvaron muchas vidas. Yo creo que si hubiésemos seguido este ritmo de vida que, que teníamos, no el ritmo de vida que teníamos, hubiesen fallecido muchísimas más personas. Bueno, este ha sido un programa coral en el que ha intervenido toda la redacción de Canal Sur Radio y RAI. Sería extenso y prolijo nombrarlos a todos. Han ido sonando a lo largo de la mañana, pero yo quiero subrayar el trabajo de Esterme Nacho en la producción, de Nieve Rizquet en la coordinación y Ángel Rodríguez en la, en la realización, con María Chamorro también en la, en la producción y los compañeros del área de multimedia con Juan m a Blanco p o l e y al frente. Carmen b i a m o n t e directora de los servicios informativos de Canal Sur Radio. ¿Qué ha supuesto para ti esta experiencia como periodista? Bueno, poco que decir escuchando a mis compañeros, pero、eh, un reto, y yo creo que lo tuvimos muy claro en los servicios informativos, el rigor. Nos enfrentamos al mayor reto informativo de nuestra historia, reinventar la radio en una época en que los ciudadanos demandaban mucha información. Nadie sabía nada, todo era nuevo para, para nosotros y nosotros como empresa pública teníamos que estar ahí dando más información que nunca a nuestros oyentes. Siempre primamos el rigor, el contrastar nuestras informaciones. No era el momento de ser los primeros en dar una noticia, pero sí los que mejor informamos y creo que lo conseguimos. Sonia Chepado, directora de programas de Canal Sur Radio. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. h o y he estado trabajando arduamente y para los profesionales de, de esta casa, a q u e ha supuesto todo esto? Bueno, pues ha supuesto、eh, un auténtico privilegio poder estar ahí informando. Se consiguió algo muy difícil, que era salvar la antena. Se consiguió gracias a, al esfuerzo de todos, de una plantilla que estuvimos todos a una. Y me gustaría también centrarme en todo el departamento técnico, que hizo un esfuerzo increíble. Hubo un momento que se apagaron las luces de la redacción, se apagaron todas las luces y solo estaban cinco personas manteniendo lo que es la antena, y eso eran los técnicos de sonido. Y también me gustaría resaltar los oyentes, siempre han estado ahí ayudando. Esto es historia,、eh, la estamos haciendo aquí en Canal Sur Radio y seguiremos informando, Juan. Bueno, ha sido un año muy complicado y muy duro en el que la radio y televisión pública de Andalucía ha querido ser más útil que nunca y estar cerca de los ciudadanos.、Eh, Juan de Mellado, director general, muy buenas tardes. Hola, Juan, mi querido director, buenas tardes. Bueno, ¿qué recuerdos tienes de, de aquel 14M y, y cómo ha sido este año para ti? Pues la verdad es que, como habéis contado desde las nueve de la mañana, ha sido un año difícil, complicado, con mucho sufrimiento. Y yo me acuerdo,、eh, y además te lo viví contigo en tu despacho, cuando llegó la declaración del estado de alarma y los días previos y la OND declaró la pandemia mundial,、eh, que nos dijimos, bueno, y como mantenemos la radio en abierto y seguimos prestando el servicio público, deberíamos prestar esta situación a todos los andaluces. Y la verdad es que fueron días muy complicados, pero el resultado es el viaje en el tiempo que habéis hecho en el especial de hoy y que se demuestra que Canal s u b r a d i o ha he hecho un trabajo impecable todos los profesionales. Pues w a n d e muchísimas gracias y enhorabuena también por la parte que te toca, que ha sido mucha. Y nos a、basta. mí poco, a todos los profesionales y a todos los centros territoriales, enhorabuena a todos. Y la audiencia, Maite, Maite Chacón, portavoz de la audiencia. ¿Qué y、dice? la audiencia, Sonia, hacía referencia a nuestros oyentes que no han faltado ahí todos los días con nosotros en esa unión, en esa comunión que, te, que tenemos con nuestros oyentes. Hemos recibido muchos mensajes a lo largo de toda la mañana, pero a mí me gustaría terminar con este, que además se acuerda de la radio. Buenos días, familia, por el programa que estáis haciendo hoy. Es verdad que durante este año de pandemia ha habido muchísimas desgracias y también ha habido muchos fallos en nuestra administración, en nuestra, bueno, en, en general porque ni la sanidad, ni la investigación, ni otros muchos asuntos de sanitario y demás estaban preparados para recibir lo que se nos venía encima. pero sin embargo la radio, habéis estado ahí al pie de la letra, bueno, al pie del micrófono continuamente, y no solamente a los que oímos la voz. Felicidades y gracias a todos los técnicos, a la cantidad de personas que se mueven alrededor de estos medios en Canar Su Radio,、eh, para que nos llegue lo mejor posible. Todas vuestras voces, vuestros sonidos, vuestra compañía, vuestro cariño, vuestra、mm, información buena、eh, o fiable y, y un abrazo muy fuerte para todos, que, que habéis sido extraordinarios. Gracias y buenos días otra vez. Mi nombre es Carmen. Gracias, Maite. Gracias a vosotros. Ha pasado un año, un año de nuestra vida que casi no hemos podido vivir. Un año que nos ha enfrentado ante el espejo de nuestra propia fragilidad. Si fruto de esta dura prueba el mundo en lo sucesivo será o no distinto, será o no mejor, es algo que el tiempo dirá. Lo único cierto en esta hora es que a partir de hoy comienza otro año que quisiéramos, porque lo necesitamos, afrontar con el ánimo y la confianza de que será mejor. Y en ese afán desearíamos hallar las palabras precisas que sirvieran de llave para abrir la puerta en el camino de regreso a la bendita rutina, la bendita rutina que nos robó la pandemia. Para ello hemos recurrido a la sabiduría del profesor Rogelio Reyescano y a la voz de Antonio García Barbeito, que a buen seguro sabrán encontrar y decir esas palabras que a nosotros ahora se nos resisten. Profesor, cuando quiera. Creo que el mejor colofón que podemos escoger para cerrar el programa de hoy debe ser dejar una puerta abierta a, a la esperanza, una puerta abierta que nos libere、eh, de tanto pesimismo y que nos ofrezca, nos abra ante los ojos un futuro lleno de proyectos. Y yo diría que ese espíritu liberador y esperanzado se refleja muy bien en un poema de Antonio Machado. Es un poema doliente, sí, pero abierto al futuro. Un poema escrito poco después de la muerte de su joven esposa Leonor. Y aunque el dolor de Antonio Machado sea un dolor individual, un dolor personal, después de la muerte de su esposa, en verdad su mensaje es un mensaje universal. Porque en definitiva el poema es un canto de esperanza para todos. El ser humano es un poema muy breve y muy sencillo, pero muy hondo.、Eh, uno de esos poemas de aire popular en los que paradójicamente Antonio Machado dijo siempre sus verdades más esenciales. Dice la esperanza: un día la verá, si bien espera. Dice la desesperanza: Solo tu amargura es ella. Late corazón. No todo se lo ha tragado la tierra. Hasta aquí, señoras y señores, este especial informativo. Se quedan en las sintonías de Radio Andalucía Información con Margarita Huertas y Noticias Fin de Semana y Canal Sur Radio con Fernando Pérez en La Gran Jugada. Recuerden, esta es la Radio de Andalucía y estamos en la Radio Andalucía. Siempre a su servicio. Gracias por su atención, sean felices, cuídense. Andalucía.